Escuchamos ahora a la gente de La Luz en la voz de Ezequiel Valer que ya está conectado, Fabi. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Qué decís? Buen día. Fabián, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Tranquilo, preparándonos. Un poco ansioso normal por por la, por la instancia que estamos por vivir, pero bien, bien. Contento. Bueno, con una victoria este, tremenda en el cuarto juego. Estaban con la, el agua al cuello y, y se pudieron tener partido otra vez para La para Luz. Sí, sí, realmente pasamos por una situación este, asfixiante, ahí en el punto 4, el punto 3 central realmente no, no superó muy bien, y en el punto 4 tuvimos otra actitud, eh, quizás en el primer tiempo no se, no se puede clamar en el score, pero bueno, ya en el inicio del, del tercer cuarto salimos con una disposición importante, y pudimos imponer nuestra defensa y a partir de ahí empezar a construir un, este... un más importante. Con, perdón, ¿cómo me decías? No, no, que pudimos imponer un poco más nuestra defensa y hicimos pie ahí y eso nos dio más seguridad para, para poder este, revertir el juego. Linda serie, ¿eh? Linda serie, muy pareja, mucho público, dos equipos que ya han transitado la Liga Nacional este, en una campaña de Lanús este, muy, muy buena. Eh, ¿Qué cosas tienen que hacer bien ustedes para que en el quinto partido este, puedan quedarse con la victoria? Bien, como te decía, me parece que centrarse en un equipo que juega muy a score muy alto, a un, a un ritmo muy, muy elevado, y, y lo que nosotros necesitamos, eh, Fabián, es hacer pie en, en nuestra defensa, que fue nuestro, nuestro pilar durante la temporada. Eh, la intensidad y, y, y la energía puesta en el costado defensivo nos da garantía para, para después poder correr la cancha, manejar el ritmo del juego, y a partir de ahí construir... el. El, el partido y poder ganarlo. Eh, es importante, pudimos bajarle el goleo en este punto 4, así que bueno, la idea es un poco poder repetir eh, ese, ese rendimiento colectivo a nivel defensivo que nos permita dar, dar un paso de calidad ahí y, y tener la seguridad en, en, el, en el ritmo de juego. Que claro, lo... y con respecto a lo que ha ocurrido, este ¿qué, qué opinión tenés al respecto del tema de la de la parcialidad de vos como protagonista viviste el partido de adentro de la cancha y puede dar un pantallazo este fehaciente y, y verídico y muy válido acerca del, bueno de los comportamientos y de todo ese tipo de cuestiones que tiene que ver con esta postergación, ¿no? Claro. ya nosotros realmente hemos jugado, se han jugado los, los cuatro partidos con cancha, como vos bien decías, repleta, con un marco hermoso, que para cualquier protagonista, jugador, entrenador le gusta de lo que uno se sueña jugar con una cancha con, con, con semejante marco realmente lo, lo hemos disfrutado mucho al menos yo y no lo, realmente eh, en, lo que, en lo que marca a nosotros en, el, en, en, el, en la cancha en el protagonismo del juego no no no hemos tenido inconvenientes más que cosas folclóricas típicas nuestra del, del deporte o grito, o canto o alguna palabra además esas cosas pero más que eso no, no no ha pasado el corte de luz que está por ahí que fue este un poco estuvo a la vista de todos, que seguramente debe haber sido alguien este que, que, que lo hizo, como ahí viene tal comunicado que salió del, de, de lo que es la gente que es responsable de, de Central, la, la verdad que nada, yo como contador te digo que estoy plenamente disfrutando la serie y más que esto que te comenté, no, no, no ha pasado, estamos plenamente abocados en en nuestro juego, haciendo foco en, en, en los detalles que tenemos que, que corregir para, para poder ganar el, el, el punto 5. La verdad que estamos muy enfocados con eso. Bueno, bueno genial. ¿Tenés alguna pregunta, Santi? Sí, cortita. Eh, Ezequiel, ¿cómo cayó? Primero la decisión de Aprevi, el hecho de meterse ¿no? en una serie que venía conviviendo normalmente entre las dos hinchadas, y segundo, eh, cierto se juega el viernes o no? oficialmente no tengo ningún comunicado eh, respecto a eso que decís Santi del cual del viernes pero aparentemente parecería que, que, que podría ser así que, que la pe estaría brindando una cantidad mayor de policías o una no sé un vallado di, distinto la verdad que no no ni idea a, a mí tanto como ustedes como los jugadores nuestros como el público no, no nos ha sorprendido el, el hecho de, de, de este comunicado porque como te digo se venía desarrollando todo normal y, y realmente, nada, estábamos abocados mil por mil en lo, en lo deportivo, en lo, lo cual nos nos tiene que, que, que focalizar. Así que, aparentemente, podría jugarse el viernes, pero te repito, oficialmente no no, no tengo ninguna todavía noticia. son gente del club. Eh, ¿se, ¿Se puede conseguir el ascenso, que era el gran objetivo para esta temporada? ¿Cómo lo ves? Sí, realmente, nada, nos habíamos preparado para eso, habíamos armado un equipo puntualmente para poder... A llegar a este partido o este partido previo que, que te pueda permitir tener la chance de llegar ¿no? de, al cambio de, de categoría y bueno, a veces, a veces no es fácil decirlo y poder hacerlo me parece que hemos tenido una temporada buena el grupo, más allá de, de repetir por ahí con Piloti o algún juguete de la cantera es nuevo y hemos tenido un buen rendimiento de, de manera mayor y bueno, sí, contento obviamente que el club quiere dar el paso nos preparamos para eso, nos gustó todo el tiempo tener, no sé si esa presión o tener esa esa, la línea que, que, que te moviliza para poder llevarlo a cabo, así que nada, lo hemos disfrutado todo el año, y bueno, nada, queremos que este quinto punto no deje de ser eh, así. Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene, ojalá que, bueno, el día que les toque jugar este, tengan un buen juego, puedan sacar lo mejor de ustedes y, y lograr el objetivo que tanto buscaron durante toda la temporada. De nada, a ustedes gracias por el espacio Y como si vos, esperemos que, que el quinto punto nada, Sea una fiesta que podamos disfrutar Y obviamente que, que Central también tiene sus armas para ganar Así que nada, estaremos preparados para eso Y esperando que, que nos comuniquen la fecha Un abrazo grande para todos Abrazo enorme, bueno, eh, como nos gusta, no Santi Tener la palabra de, de todos los involucrados Bueno, cuando se puede, se puede Y tratamos de buscarle la, la vuelta En este caso tuvimos la palabra de la gente Central Enterriano La palabra oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol, y, si bien no es un dirigente, pero es alguien que nos puede contar cómo estuvo el clima, qué pasó, qué no pasó dentro de la cancha, como para poder darle una mirada diferente, ¿no? Lamentablemente de la Previde, tanto la mañana como ahora, no, no quisieron hablar, este, así que no, no faltó la palabra solamente de la Previde. En estos momentos está negociando la gente de Lanús,